Cuatro minutos ya de las 5 de la tarde le vamos a pedir un segundito permiso a la gente de Estelares esto se llama melancolía porque nosotros estamos en comunicación telefónica en este momento con el comisario eh, el señor Jorge Villarruel desde la ciudad de Roque Pérez porque hay novedades, ¿cómo le va comisario? Muchísimas gracias por atendernos Sí, buenas tardes, buenas tardes la audiencia Muchas gracias, eh, bueno, hay novedades ¿verdad? Esta mañana Carlos hacía un adelanto queremos saber qué es lo ¿Qué ha sucedido? Sí, efectivamente, eh, en, la, en las horas de la mañana radicó una denuncia en esta dependencia del señor Gabel Eri, donde eh, es propietario de un de un corralón de materiales eh, y eh, al llegar al, al comercio contrató la faltante de eh, un dinero este, eh, en aproximadamente... Eh, 20.000 pesos que tenía en una caja Y eh, otro dinero más eh, importante este, Que tenía en otro lugar del del lugar del comercio Sí eh, ¿Y qué este, procedimientos están realizando en bueno, este momento? Bueno, se les recibió la denuncia por robo sea se hicieron presentes eh, los peritos en el lugar eh, Se está determinando eh, por el lugar de acceso De donde ingresaron este y bueno, se ha eh, comisionado al personal del Gabinete de Prevención de esta dependencia y se ha solicitado también a la DDI de Branson colaboración con respecto al, al dinero faltante. Eh, ¿Habrían entrado por un Ventiluz, puede ser? Eh, sí, eso eh, profesionalmente sería eh, uno de los lugares que podría haber ingresado. ¿Y por el tamaño no? del Ventiluz sería un menor? Sí. No, no, no, no, no. Eso no, no se puede determinar. No todo. se puede determinar. Perfecto. Eh, ¿Dónde eh, está ubicado el corralón? En... Está ubicado en la calle Sarmiento, al 1900, de la de Roque Pérez. ¿Eso es céntrico, alejado? en eh, la calle, eh, las avenidas que, que rodean el pueblo. ¿no? Este, o sea, eh, si le llamamos céntrico, está, está en la planta urbana. En la planta urbana. Perfecto, y muy bien ahora entonces están abocados a, a, a resolver este la situación, sí. la situación. perfecto. Eh, algún otro dato que se pueda aportar, esto ocurrió, ¿se sabe el horario en no, horas de la madrugada? Eh, supuestamente ha ocurrido en la madrugada eh, o en la hora de noche hasta el día de la fecha, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. El, el, sí, el dígame. Lugar cuenta con el arma, cuenta tenía un animal, un perro. Sí. Este, bueno, Eh, lo raro es que la alarma no sonó y el animal no se, no se molestó porque eh, es un animal eh, bravo, o sea que, que la persona que ha ingresado conocía bien el lugar. Perfecto. Eh, comisario, muchísimas gracias por la información, ¿eh? No, no, gracias a usted por llamar. Gracias por atendernos, que gracias. tenga buena tarde, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación telefónica, entonces, desde la ciudad de Roque Pérez con el comisario Jorge Villarruel, que nos estaba ampliando un poco la información que había dado Carlos esta mañana, eh, bueno, hubo un robo, se estaba investigando, todavía continúa la investigación de este robo en el corralón del señor José Gabelerí, en la calle Sarmiento, al 1900 de la ciudad de Roque Pérez, donde se habrían llevado, como bien dijo el comisario, una importante suma de dinero. Aparentemente habrían ingresado al lugar por un ventiluz. Y bueno, ahí estaba la palabra del de comisario a cargo de esta investigación, el señor Jorge Villarroel. Nosotros que tenemos que seguir con un poquito más por aquí, vamos a seguir con eh, cierre y música.